Bueno, y ahora nos ponemos un poco serios, aprovechando la lluvia, escuchamos al Piti diciendo transan, todos transan, la policía transan, los jueces transan, y para hablar de este este tema velado, este tema oculto para la sociedad, eh, estamos con un compañero que es nuestro especialista en derechos humanos, eh, que anda por ahí viendo el otro lado, el lado B de la justicia y de la policía, estamos hablando de Dante Miño. Buen día, Dante. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Buen día. ¿Llueve por allá? Sí, sí, bastante. Llueve bastante, así que eso es lo que no se espera. Seguimos tratando el caso de, de Toti Mojica, ¿no? Comentábamos hace un rato que vos sos el, el abogado en esta causa, y bueno... Eh, digamos que en la causa de Toti como en la mayoría de las causas eh, pasa lo que pasa siempre no el, el otro día hablábamos con María del Carmen verduino decía que eh, las estrategias de la policía y la justicia para encubrir estos asesinatos son más o menos 10 y después lo van modificando más o menos, pero siempre son las, más o menos las mismas estrategias ¿Cómo, ¿Cómo es la historia un poco del caso de Toti y Mujica? Eh, bueno, sí, yo la verdad es que para empezar este, creo que Tenemos que empezar a acostumbrarnos tal vez a decirle poder judicial y no justicia, ¿no? Uh -huh. Porque estos casos como el de Toti demuestran a las claras que, que la justicia todavía vista mucho de esto este, y la gente pobre, la gente humilde es la que padece las mayores consecuencias de, de todo este sistema. Sí, la verdad es que, que hay muchas estrategias siempre tejidas en torno a esto y que es una cuestión muy compleja porque toca muchos intereses en distintos sectores este, de la sociedad eh, en el caso particular de toti bueno quiero recordar rápidamente que fue asesinado este, en la avenida 520 eh, de un tiro en la espalda en, en situaciones este, que todavía por supuesto hoy se investigan este lo que lo, sí tenemos algunas certezas parciales en base a pericias este y podemos afirmar este categóricamente que la bala entró por la espalda salió por el pecho y quedó alojada este en el conductor de la de la motocicleta en el que viajaban uh -huh. a un año este ya a un año y casi medio este del hecho todavía no no hay un responsable este a través de una sentencia judicial Uh -huh. eh, el, el acusado, eh, o quien ustedes identifican como el que disparó el tiro, según los testigos eh, era seguridad del hermano de Scioli y sigue trabajando impunemente a pesar de haber reconocido el hecho? Eh, sí, no hay, no hay testigos más que eh, digamos eh, las personas que estuvieron eh, involucradas en el hecho No hay terceros que vieron uh -huh. la situación Eh, pero por supuesto que una prueba mucho más contundente que la de un testigo es la propia confesión de, de, de en este caso, el imputado, que es Benjamín Juguet. Eh, si él volvía a dejar su ropa de policía, venía vestido de civil con, con una mochila en bicicleta y cuando ve acercarse este a estos dos chicos preparó el arma. Él es un profesional de la seguridad este, de la policía de la provincia de Buenos Aires y eh, lamentablemente se preparó el arma y cuando los chicos este, acer, se acercaron este les apunta los chicos intentan escapar y ni bien se da dado vuelta este a quemar ropa a muy poquitos metros este, eh, lo mata y lo deja tirado a bryant en, en el asfalto de la 520 uh -huh. esto se podría decir tipificar como un caso de gatillo fácil eh, sí Por supuesto que es un caso de gatillo fácil, la ley es clara en esto, no se trata de, de apreciaciones personales, este, esto hay que aclarar, es muy importante. La ley es muy clara en esto y dice que, eh, puntualmente dice que la policía debe este ser profesional y auxiliarse de todos los medios necesarios, en todo caso para repeler este, la agresión, es que eso hubiera sucedido, es algo que todavía se está investigando. Quiero decir, pero en el peor de los casos, aunque hubiera sido una tentativa de robo o, o algo similar, no se sabe todavía aún qué pasó, en el peor de los casos tendría no haberse auxiliado de todos los medios y toda esta tecnología que a que a, a que los diarios no tienen tan acostumbrado todos los días, ¿no? Uh -huh. Tanto patrullero, tanta dinero en programas de software, en comunicación, etcétera para que después el policía termine con un cowboy que se fundando y matándolo... A, a sangre fría uh -huh. prácticamente eh, entonces esto es lo que debió haber sucedido él probablemente podía haber llamado por radio si le hace un patrullero en todo caso, bueno eh, la última de las opciones debió claro. haber sido esta y lamentablemente fue la primera y las pericias, y están las dos partes de acuerdo en que no hubo armas, eh, digamos que lo, lo, eh, tanto Toti como su compañero no tenían armas no, no, no tenían armas de fuego este Él en su relato dice que podría haber habido un cuchillo, nunca se encontró nada, así que por ahora lo que tenemos es solamente el relato de él, este, confesando eh, en gran medida este, el crimen. Eh, por otro lado tenemos al, al que conducía a la moto a Villar, al lado de su libertad, y este toti ya falleció. O sea que el chico que conducía la moto está privado de su libertad por ¿por qué motivo? Porque es acusado de tentativa de robo, Esto es lo que lo que aduce este el policía que le fueron a robar, entonces este chico por una tentativa de robo, este la fiscal considera y la jueza consideran que el juez este consideran que, que es un delito muy grave y que eh, hay posibilidad de fuga o entorpecimiento del juicio por parte de Vidalba y por lo tanto debe esperar este privado de su libertad este el mm. juicio, el debate oral. Y, Dante, y fíjense, ¿De qué penas estamos hablando por un qué sería sí, robo, un intento robo de robo simple? Sí, sí, un robo es de 5 a 15. Este cuando el homicidio En el caso de Chouvet sí. es de 8 a 25, es una pena por supuesto mucho más grave este y sin embargo Subet, este no se le ha dictado la prisión preventiva. Vemos mm. a las claras en este caso como el chico que es este eh, un joven eh, acusado de un delito de una escala penal menor está privado de su libertad y, y no se mide con la misma vara Chouvet que acusado ahora eh, por un exceso en la legítima defensa este quien sí tendría en todo caso posibilidad de entorpecer el juicio ya sea este eh, como se dice en la jerga apretando testigos borrando pruebas uh -huh. este me remito a la historia de la policía bonaerenense sin embargo él espera el juicio en libertad uh -huh. esto demuestra de las claras que, que la ¿Dante? Te escucho. Sí, sí, ahí te perdimos un poco. Eh, ah, sí. eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el recorrido? Según tengo, por ahí estuvimos hablando un poco, que, eh, bueno, eh, eh, Toti primero fue detenido, o sea, eh, era... Eh, por la justicia era, era declarado culpable de un, de un robo, eh, y bueno, y, y entonces después se cambió la causa, ¿qué, qué giros ¿Qué ha tenido chica? la causa ¿Cómo? y con como hablábamos hoy al principio de la nota sobre estrategias, esta, esta suele ser una estrategia bastante usada jóvenes siempre suelo repetir que eh, no armar armar Eh, sí, por lo tanto es la teoría de que hayan ido a robarle pero bueno hace ah, es que tengan una, una apreciación de, de, de tanto de, de Subet como este, de Villalba quien está detenido Eh, ...hoy hoy como... ...en el día de hoy... ...en qué instancia está la... ...la causa, qué perspectivas tienen... ...que... Eh, ...también hubo un cambio de fiscales... ...sí, bueno... ...esto también es muy importante... te recordemos que el fiscal Morán... ...quien es que había tomado la causa... ...en principio había caído... Este, ...en la fiscalía de él... ...en la fiscalía número 2... fue apartado de esa fiscalía, este y reuntado en otra eh, por denuncias de, de corrupción. Eh, no en este caso particular, pero sí en otros. Eh, con lo cual eso también embarra mucho más la cancha porque digamos si la policía está sospechada actos de corrupción, si tales ha sospechado actos de corrupción, todo todo empieza a complicarse mucho más, pero en realidad este, sirve para ver que detrás de esto hay un sistema prácticamente tratado donde existe un patrón uh -huh. ¿no? este, de los cuales muchas veces los funcionarios judiciales participan uh -huh. eh, el fiscal Morán ha sido apartado y ahora está la fiscal Meñalaki, este quien ha mandado por ejemplo hacer de nuevo las pericias porque nosotros este, siendo parte del proceso nunca habíamos sido informado para que vean cómo se manejan también los fiscales es un derecho de la defensa básico el poder ir a controlar la prueba. Se uh -huh. habían hecho pericias este de todo tipo y jamás nos habían notificado a nosotros para que podamos llevar el control sobre estas pericias. Uh -huh. Que además, dicho sea de paso, son realizadas por lo, los compañeros de el Policía de Alcamin sus colegas de la asesoría pericial que queda acá al lado del hipódromo de la ciudad de La Plata. Claro. Bueno, esto Es un entramado muy turbio, se podría decir. Y esto, como, como decís vos, ¿no? la, la distinta vara que depende de, del poder y apoyo político y, y del dinero también en gran parte para poder eh, conseguir eh, un, la responsabilidad, no para que se condene y para que se haga justicia. Eh, también nos decía, nos, el, el, cuando hablábamos con Agustín, no esta diferencia cuando... Eh, muere el fiscal Nisman todo el pueblo movilizado cuando muere un pibe pobre de los barrios eh, hay total impunidad e eh, incluso el, el, el responsable que reconoció el homicidio eh, está libre eso eso también es importante mencionar que este, Benjamín Subete policía imputado tiene abogados gratuitos este, de muy buen nivel muy bien pagos que son funcionarios este del ministerio de seguridad de la provincia de buenos aires este con lo cual no quiere, no tiene ni siquiera que, que buscarse un abogado se lo provee el propio estado con el dinero de, de todos los ciudadanos este y por otro lado en este caso la víctima que es una persona de condición social muy humilde de la periferia del gran la plata este no puede por supuesto costearse un abogado este particular y bueno Eh, esto también hace que, que tengamos una mirada sobre las herramientas que tiene cada una de las partes para poder avanzar. Nosotros desde la Secretaría de, de, de Derechos Humanos del Movimiento Evita hemos tomado este caso como propio, este porque es paradigmático, este defendemos, llevamos el patrocinio este, de, de la causa, eh, porque vemos, por supuesto, la, la tremenda injusticia que sucede con, con gente humilde. Dante, con el transcurso de los programas Vamos a seguir hablando Seguramente tocando diferentes casos Eh... El entramado y cómo funciona no esto que vos decís que separas no la justicia del poder judicial y también eh, la policía que eh, debería ser alguien que no, no digamos no es nadie para decir qué es lo bueno y lo malo no son un órgano de justicia sino un, un dispositivo del poder judicial que muchas veces no espera tener órdenes de un juez para actuar pero bueno este espacio de todos los miércoles martes vamos a estar hablando para ir un poco de ...digamos, develando todo esto que parece tan oculto y tan perverso... Eh, ...lo cierto es que siempre las lógicas son más o menos conocidas... ...y está bueno compartirlos con la sociedad... ...como para que se vaya enterando también cómo funciona el Poder Judicial... ...en conciblesia con la policía. Sí, por supuesto, de acuerdo con vos, me parece muy importante... ...que todos los ciudadanos conozcan sus derechos... ...que conozcan cuestiones mínimas de cómo funciona esto... ...de que, por ejemplo, la policía es auxiliar de la justicia y que el jefe de la investigación es el fiscal por lo tanto le corresponde toda la responsabilidad o gran parte de la responsabilidad de, de, de la investigación entre jueces fiscal son los que coordinan y llevan adelante la investigación este por eso también a ellos le cabe una cuota parte de responsabilidad muy importante en otro momento hablaremos de, de eso porque es parte por supuesto esencial de, de esta cadena Dante, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo desde Ritmo y Sustancia y bueno, a ver si por ahí a la tarde te cruzas con alguna torta frita para llevar adelante esta tarde de lluvia Bueno, bueno, cómo no vamos a, a tratar de paliar el, el mal tiempo <risa> Te mando un fuerte abrazo y estoy a, a disposición Otro Dante, nos estamos viendo, hablábamos entonces con Dante Miño el Secretario de, de Derechos Humanos del Movimiento Evita y abogado en la causa de por el asesinato de Toti Mojica